que se tira el campeonato. Pero lo de Ramela en Villanjea Basketball es muy importante. Se vendrán ahora en Villangenball confirmaciones. Eh, sí, que van a ser renovaciones Seguro, de la temporada pasada, es que la mayoría. Está, exactamente, exactamente. Bueno, eh, aprovechando que está en la Argentina, este y aprovechando que se viene un formato nuevo de competencia y aprovechando que cambiamos de tema, ¿no? obviamente, y aprovechando que hay un, un, una sede que se está disputando y que sabemos que Argentina tiene muchas chances para eh, quedarse con esa sede vamos a hablar con Alberto Petete García eh, máxima autoridad sí, por sí. estos lares, por esta parte del mundo eh, eh, con respecto al básquetbol FIBA, de esto y de varias cuestiones más, de la Liga Sudamericana de la Liga de las Américas eh, Alberto, ¿cómo te va? Buen día, Mati Traversa Fabián Pérez, te saludan Hola Mati, Fabián, ¿cómo están? Ustedes? Buenos días Muy bien, muy bien. Todo bien sí, vos? Tomando un poco de frío. Tomando un poco de frío. Y no y está fresco el tema, sí. sí estuve estuve en el, eh, ahí en Valdivia, también con mucho frío y un poco con ah, bueno, sí. el cuadro. Ah, bueno. Ahí están los de la Bueno, bueno, bueno, bueno. ¿Cómo cómo andás, Alberto? ¿Todo en orden? ¿Cómo cómo está el tema de de, de FIBA, cómo viene el nuevo formato, cómo viene el torneo de las Américas? Yo estoy acá justamente por la Copa América el año próximo este ha pedido de genérico de cómo eh, cómo poner una reunión a pedido de gerico digo una reunión dentro de ninguna hora este me voy a reunir con ellos para para hablar un poquito de la Copa América, si interés en hacerlo así que bueno eh, así de aquí me voy a a San Juan, luego los Juegos Olímpicos y me gustaría dejar esto definido eh, más o menos rápido ¿Y qué, qué fecha es la Copa América del año que viene? Eh, eh, exactamente los días no los tengo, pero ya están fijados eh, se juega con 12 equipos eh, es obligación de todos participar entre Canadá y Estados Unidos se va a jugar en dos fases de seis en dos grupos de seis y luego las finales, no un cruce el tiempo, por ahí está también determinado. La fecha es fines de agosto, primeros días de septiembre. ¿Panamá, Venezuela, Alberto, otro de los candidatos a quedarse con la organización de la Copa América 2017? ¿O, o el sí, foco es que...? Igual, igual también, el Estado interesa en, en ser sede de una de, la, de los grupos, Porque un poco la idea ha sido también para no entregarr todo a un solo país este que se pudiera hacer en, en dos países no una fase en un país y otra fase en el otro país y luego la finales sí. eh, que podría hacer en un tercer país también No cierto pero pero bueno estamos trabajando recién en este proceso de es una cosa nueva, legal y, y, y evidentemente también apareció por parte en el caso que la Argentina de la Fuera y una vez que se caiga pues bueno Panamá puede ser el, el, el torneo el, el torneo vendría a ser algo similar a, a qué torneo que, que, que ya venía organizando FIBA y, y después el vuelto claro. no, no no a ver Alberto, si no te muevas, si estás en un lugar, a ver si nos escuchás bien. No, Yo no. Yo te estoy perfecto No, pero si nos va a nosotros un poquito la, la, la señal. A ver si podemos eh Mira, no sé si me tiene llamar al hotel quizás sea mejor. Yo te, te paso le paso A, a ver, nombre, si te que quedás a, a... si te quedás así como estás, se escucha bien, se escucha bien. Así estás así ahí, como, ahí, si te quedás así sí, como estás, se escucha bien. Sí, te decía sí. Matías, este el, el formato de clasificación a partir de la temporada que viene teniendo en cuenta mundial y juego olímpico se altera, es por primera vez el es este formato de torneo para saber quién es el campeón de América en definitiva exactamente y se clasifica para los Juegos Panamericanos de, de Lima Perú el primer equipo clasifican para Lima Perú o sea, este torneo va a servir para la clasificación de los Juegos Panamericanos ¿cuántos equipos se clasifican? Porque el Centro Basque y el Sudamericano no se juega más. Claro. Y sí, se clasificaban, no se Centro Basque Sudamericano no se juega más, y sí Panamericano, perfecto, perfecto. Exactamente, exactamente. ¿Hay, hay alguna sí, idea? Participan dos equipos, los cinco se clasificaron en Sudamérica, los cinco se clasificaron en Centro Basque, más Estados Unidos y Canadá. Que tienen todo obligación de participar, si quieren participar en el nuevo sistema de competición electiva en la ventana. Exactamente. Y, y hay este <risa> están están están correctos, están correctos en lo que están en eh, Alberto, con respecto a esto este viene a reemplazar lo que era antes la el torneo FIFA Américas, que era clasificatorio para para otros torneos internacionales. exactamente, los dos torneos, tanto premundial, vamos a llamar así para entender, el y preolímpico, que son las cosas los conrneos de las Américas del pasado que ya no se van a hacer más en masculinos mayores este, este torneo viene a reemplazar esto cada cuatro años este eh, entendemos que el más o menos el mismo sistema del tuo ya hace una copa América que también este la base no se sé, cuánto tiempo pero bueno es más o menos parecido, porque prácticamente el sistema de competición se ha copiado al fútbol, ¿no? Está bien. ¿Y hay alguna idea de hacerlo jugar con equipos campeones de Europa? Eh, no en principio, porque nunca fue. El gran problema que tenemos con Fabián y Macías es el tema de las fechas, la disponibilidad del equipo, de los jugadores. este Es muy difícil, hay demasiados torneos. ¿sí? ¿Cómo, ¿Cómo están bueno, siendo...? Siempre las puertas están abiertas para el competidor. Y, y están trabajando arduamente, y lo sabemos, en adecuar los calendarios de las distintas competencias a nivel americano, como también lo deben hacer en Europa. De, hablo de competencias profesionales, pensando en el nuevo sistema de clasificación que ha motorizado FIBA. Eh, ¿Cómo van esas charlas de, de adecuamiento en cada competencia en distintos lugares del continente, Alberto? Mira, eh, eh, las líneas históricamente deben empezar en el mes de octubre y terminar en el mes de mayo, junio como tal. Esto ha sido siempre, lo ¿no? un así, y ahora, por lógicamente, con el nuevo sistema de competición, pues queda un poquito más mandatorio. Igualmente no se va a obligar, ¿no es ¿cierto? Pero, por ejemplo, vamos a suponer, Puerto Rico que empieza la liga en marzo, bueno, no va a tener activos sus jugadores del equipo nacional ni en noviembre ni en octubre. Esto va a ocasionar un problema al equipo nacional así que lo que tiene que hacer ajuste son las federaciones nacionales uh -huh. con respecto a, a sus vidas con consecuencia este nosotros entendemos y ya estamos trabajando con eso ya hay algunas amigas de países que están cambiando la fecha Venezuela es una bella va a comenzar en el mes de octubre este no sé si este año o el año que viene pero bueno comenzar el Pero Venezuela todo, ya es el segundo claro. eh, es bueno. la, por segunda vez que empieza a adelantar su participación. ¿Recuerda aquel pedido claro, de no, ustedes con respecto claro, a Liga de las Américas todo. también? Correcto, correctamente. Como la también se lo, lo pidieron a México, México en su Exacto. momento como para acomodar empezaron los equipos. En sí, empezaron en diciembre o noviembre, sí. Es claro. decir, hay que recuar, eh, la, la, la necesidad de tener a los jugadores activos eh, es necesario y para eso son las ligas justamente. Profesionales o amateurs, cualquier liga. ¿Y cómo cómo viene la, la etapa de preparación de la, las nuevas ventanas para el tema de la clasificación? ¿Y cómo actúa eso con, con respecto a la Liga de las Américas, Liga Sudamericana? Eso es exactamente igual que eh, que digamos que lo que sucede con las ligas nacionales. La Liga Sudamericana, la Liga de las Américas, va a detener su competencia durante esos nueve días el que está la ventana o sea los jugadores siempre deben estar disponibles para el equipo nacional el equipo nacional debe ser el, la locomotora del, del, del país ¿no? o sea, para ellos bueno son el principal de la liga nacional de España. y esto es lo que se aprobó en Estambul en 2014 eh, lo aprobaron todas las federaciones nacionales así que ahí que se lo cumplí, punto eso es eh, bueno y cómo como ves desde eh, de, de FIBA vos que sos el nombre de la liga nacional la Liga Nacional de Básquetbol, porque también este, acá teniendo en cuenta si bien es cierto que respeta este medianamente el, eh, la fecha ¿no? de, de, de, de lo que está pidiendo FIBA, arrancando en septiembre o en octubre, terminando en junio este, un poquito pasado junio, por ahí, pero ¿cómo, cómo la ves vos? ¿Cómo, ¿Cómo evaluás que está nuestra Liga Nacional? No, para nosotros está está correcto porque tiene una es uno de los pocos países que tiene una estructura digamos casi perfecta con respecto al tema de competencia no solamente en la vida sino también en la, en la competencia de la seguridad del es que Argentina trabaja muy bien en esto y por eso está anunciado donde está ¿no? a nivel mundial y una la, la de las pocas federaciones que tienen toda una estructura es correcta en consecuencia el crecimiento del desarrollo del base en Argentina es garantizado, es asegurado los problemas no tenemos en otros países no así evidentemente que la liga ha sido un factor fundamental en el crecimiento y el desarrollo del base en Argentina es un verdadero espejo para los chicos para para todo el mundo que quiera incorporarse en, en, en nuestro deporte es el, estamos, el circo, pero en Argentina eso no ha ofrecido ningún tipo de problema ese, por ese lado vos ves muy bien el, cómo está estructurada la eh, históricamente nuestra competencia sin ninguna duda, duda. eso ha sido el, el, justamente el motor del crecimiento del desarrollo del, del país, inclusive con, con jugadores talentosos que se han ido fuera del país a pie ¿no? claro. ¿Sí? en algún momento estuvieron aquí este, eso es lo que posibilita digamos que de que algunos este, se vayan a jugar afuera este, evidentemente tienen un talento que se desarrolla aquí en el país no, no se van cuando tienen otro año los menos se van cuando tiene 14, 15, 16, 16, 16 y eso, y ahí ya tuvieron un trabajo de formación correcto que eso es lo importante en Argentina hay un pues, excelente calendario de competición para las categorías menores hay eh, una escuela de entrenadores que no hay ningún entrenador que no esté certificado por la confederación y hay una escuela real Entonces, o sea, todos los elementos que se necesitan eh, para para que el básico se los desarrollos sean dados en Argentina voy calendario de competición lógicamente pues hace el cuerpo directivo la estructura directiva este bueno en algunas provincias más que en otras pero es la estructura directiva por otro lado los entrenadores los jugadores lógicamente y los que que evidentemente tienen un un sistema de capacitación que permite que entiendan la filosofía del juego y puedan competir a nivel internacional creo que creo que Argentina está está muy bien en todos sus aspectos Y esa competencia profesional a la que hace referencia arranca su pretemporada en la mayoría de los equipos a principios de agosto, Alberto. Y hay algunos que van a tener competencias internacionales. Y te quería preguntar si ya hablaron con alguien de Olímpico por el tema de ser sede de un cuadrangular clasificatorio de Sudamericana. ¿O es muy prematuro esto? Porque eh, tanto la dirigencia... No, no, no, no es prematuro. No, no es prematuro. Ya ellos han mostrado interés, han enviado unos correos electrónicos, Ajá. ahí no se ha oficializado absolutamente nada, pero... Pero tanto la asociación de clubes ya ha inscribido los cinco equipos que van a jugar las ligas internacionales, o sea, los tres que van a la sudamericana, que, que son el tercero, cuarto y quinto, y el primero y el segundo que van a jugar la Liga de las Américas. Los equipos ya están inscritos y, y ya han habido algunos correos electrónicos de interés fundamentalmente, justamente, olímpico de la de la banda, creo que es, ¿no? Sí, de, la banda. Eh, eh, sí, que han mostrado interés en organizar uno de los cuadrangulares de la Liga de las Américas. Así que... Bueno, eso se, se decirá en su momento, pero sí, hay interés. Hay Perfecto. interés por parte de los equipos. ¿Y cómo ve la... la... No sé si la Liga Sudamericana alguien ha, ha, ha dicho algo. El año pasado, creo que fue, Ignacio Comodoro, creo que está ahí, este tenía interés en organizar un cuadrangular. Así que, bueno, es cuestión de, de, de que lo vayamos trabajando, ¿no? Bueno, y la, y, la, ¿y la fecha no te las acordás de estas competencias, no? De la Sudamericana... No, yo sé que empiezan a fines de septiembre, primeros días de octubre, la Sudamericana y determinará los primeros días de diciembre de la, de, la de la de liga de las América empiece 15 de enero 16 de enero y sí, media de enero hasta... se fijan en un calendario más o menos el viernes sábado y domingo de esa fecha y si va a respetar ah, más o sí. menos las fechas y el sistema de juego que tuvo hasta ahora si sí, eh, estamos estudiando eso ah. Puta, me parece que vos, me parece yo abajo el agua ¿eh? ah, viste bueno, Todo buen periodista tiene que saber las cosas. ¿Viste? este Sí, estamos estudiando un, un cambio a la Liga de las Américas. Lo que pasa es que la Liga de las Américas está balanceada económicamente y lamentablemente viste no podemos invertir más dinero en la Liga de las Américas. Ya llevan muchos años gastando plata, ¿no? Uh -huh. eh, en consecuencia, estamos viendo la posibilidad de, de jugar más o menos la Liga de las Américas con el mismo sistema de la sudamericana o hacer algún cambio para jugar en play-offs la finales. Lo que pasa es que el Final Four, digamos que le interesa mucho a la televisión y todo eso, pues nos deja nos deja un poco desnudo dinero, ¿no? Nosotros tenemos un ingreso del Final Four eh, de alrededor de 100.000 dólares, que eso nos sirve para pagar los pasajes de todos los equipos. Entonces, este, ¿viste? Estamos estudiando. Si conseguimos un patrocinador, que es lo que estamos trabajando ahora, este probablemente tenga cambios este, en la estructura de competición Y el campeón de Liga de las Américas Alberto, ¿está confirmado contra quién jugará la Copa Intercontinental de Clubes? Sí en este caso Guaros de Lara, pero hay un pequeño cambio, uh -huh. este creo que vamos a jugar en Europa, ah. vamos a jugar con el campeón de Europa en Alemania porque como tú sabes el problema que tenemos Waro, como vos sabés el problema que tenemos este con, con la Euroliga, sí. eso se mantiene y lamentablemente hemos tenido que, que cancelar las, las iniciativas que teníamos con ellos de jugar con el campeón de la Euroliga debido al conflicto que existe entre FIBA Europa y la Euroliga y por lo y por lo tanto vamos a jugar este digamos con el campeón de la Eurocopa, creo que se llama FIBA Europa, uh -huh. que es un equipo alemán de Frankfurt, si no me equivoco. Sí. Y, y vamos a jugar en Alemania los dos partidos 16 y 18 de septiembre claro 16 y 18 de septiembre estamos trabajando justamente con el equipo alemán para eso bueno, desde la vuelta de la Copa Intercontinental de Clubes, Alberto que se había jugado siempre la definición en América por primera vez eh, se va a jugar en Europa exactamente, exactamente. aquí ha habido una, digamos, una situación muy especial primero Este, los alemanes que, que tenían problemas para venir porque tienen una competencia que empieza el día 25 de septiembre y por otro lado Guarros Velara que está muy entusiasmado con ir a jugar a Europa, así que este bueno, se dieron las condiciones y lo vamos a hacer en Europa por esta esta primera vez. Me imagino que en el futuro vamos hacer un partido en Europa y otro en América, ¿no? Ya, bueno, sería ya, lo ideal. Eso, eso sería lo ideal, partido Eh, eh partido y revancha sería. Y el, el sueño del Mundial está, de Clubes, Alberto, que en algún momento también lo hablamos aquí con Don Horacio Muratore, ex, ¿todavía está eh, todavía está la, la, las intenciones, las ganas de FIFA de armar el, el Mundial de Clubes? Sí, sí, eso, mira, si ha visto retrasado, demorado y pedido por el término que quiera este debido a la situación de este nuevo cambio de competición no el nuevo sistema de competición de FIBA Desde con ventanas. ventanas, con los equipos nacionales, o sea un poco trabajando en este proyecto que ya venimos como 6, 7 años trabajando en eso después del 2011 se empezó a hablar del cambio del sistema de juego este en, en, llevamos 5 años hablando de esto evidentemente eso ha dejado un poquito la competencia de clubes este, por, por un lado, pero la FIBA se metió muy de lleno ahora con el tema de, de Figo Europa y el problema que tiene con la Euroliga este y tan es así que está apoyando la, la, la nueva Champions League de, sí, sí. de, de básquetbol ¿no? de hecho salió este, la semana pasada ya, el... ya se hizo el sorteo ya, ya están hay como 40 equipos que van a disputar esa, esa liga y seguramente la Copa Intercontinental la jugaremos con el campeón de los Champions ¿no? uh -huh. la Euroliga si siguen estos conflictos no sé qué va a pasar Porque el, el problema de la Euroliga es que es una empresa privada, ¿no? Eh, son cinco, o seis clubes más la organización que tienen como una empresa privada y un negocio ahí de, de entre ellos, ¿no? Eh, sin apertura a los campeones de cada país, eh, ha traído muchos muchos problemas esto y, y una y un, inclusive una deuda de la Euroliga con Fide Europa, en fin, eh, el, el problema es bien complejo, ¿no? Sí, no Así que la FIBA ha tomado cartas en el asunto, ha apoyado a FIBA Europa y, y están haciendo ahora la, la, la, la Champions League, que ya, que ya inauguró, ya está, hay que empezar a jugar ahora. Sí, básicamente es un problema económico, me parece, ¿no, este, Alberto? Sí, claro, claro, lógico que es económico. No, pero sabes por dónde empezó todo? Porque la Euroliga no quiere parar en las ventanas de FIBA. Este no quiere parar porque dijo que eso es un negocio de FIBA y que si, bueno, que si compartían el negocio de FIBA entonces ellos iban a parar o sea, una situación media caprichosa ahí, ¿no? pero bueno, yo creo que todo económico se puede resolver en la mesa, pero aparentemente ellos no lo han podido resolver Alberto, y te pregunto por... porque no todo poder... lo que brilla es oro, decía mi abuela no, seguro, seguro, seguro, seguro este ahora vas a tener una reunión dijiste dentro de un rato con, con Federico Susbiel hablando de todo un poquito y también a ver si si Argentina está en condiciones o no y de, de armar la Copa América a fines de agosto en el 2017 de, de qué, primero te pregunto, ¿de qué depende eso? Bueno, es económico el, el, el, la discusión es económica ellos tienen que pagar un FI tienen, no tienen derechos de, de televisión nacional e internacionales eso lo maneja FIBA entonces este claro hay una, hay una serie de riesgos que se corren económicos y eso es lo que vamos a discutir este, vamos a minimizar esos riesgos para el organizador y ver de qué manera podemos hacer que la, que la competencia se juegue Porque en realidad necesita pagarse hoteles necesita pagarse un montón de cosas en diferencia con la con la liga anterior eh, perdón con la convergencia anterior, del premundial y preolímpico, sí. el país organizador siempre pagaba los pasajes, ahora no los va a pagar. Ahora es obligación de cada país pagar su pasaje. Así que bueno, se disminuye también un poco los gastos del organizador Y eso es la cosa que vamos a discutir, y son cosas económicas nada más. ¿Y que, de qué qué manera podríamos llegar a un acuerdo? ¿De qué manera podría la CAP este pagando el fit, este dejándole los derechos de televisión a FIBA? Eh, y algunos gastos organizativos que no son pocos, de qué manera podría tener la chance de recaudar dinero, qué cuál sería el acuerdo, cómo mirá, se... tiene prácticamente tiene el 100% de la comercialización, cosa que antes no lo tenía. Claro. Este antes era prácticamente Fiva, era el 80% y el 20% para para el comité organizador, ahora es el 80% para el comité organizador, inclusive se incluyen las dos áreas de tiro libre. O sea, que si se consiguen los patrocinadores y se trabaja con tiempo este este tema, pues este torneo se va a ver en todo el continente y parte del mundo también. Así sí, que bueno. es importante, pero bueno, hay que trabajarlo. Por eso es que tenemos que tomar una decisión, para tener más o menos un año eh, para trabajar toda la parte comercial. Está bien, está bien, quedó clarísimo. Pero sí, los beneficios comerciales son muchos. Quedó clarísimo. Inclusive sí. con el mismo nuevo sistema de competición también. Ah, ¿sí? Por ejemplo, vamos a suponer, sin hacer ninguna propaganda, este eh, Argentina hace un negocio con con una, una empresa de refresco, y, y la empresa de refresco le suministra unas toallas. Eh, Argentina puede viajar a Brasil con las toallas y ponerlas en el banco del sustituto, aunque en Brasil, el equipo de Brasil tenga otro refresco. O sea que las categorías prácticamente no se están... Eh, eliminando una de las otras la única categoría que está prácticamente única eh, es la es el balón porque el balón lamentablemente no lamentablemente en beneficio del juego por supuesto, tiene que ser el mismo en, todo, en todos los países ¿viste? Uh -huh. no podemos jugar aquí con, con una marca en otro país con otra marca tenemos que jugar con un balón así que el balón es lo único que no se que no se, que no se negocia que, digamos, que se bloquea exactamente, bueno y te tengo que preguntar por este vas a hablar con Federico y había cuenta de la veda que propuso la Asociación de Jugadores eh, por el tema de la, la apertura de fichas en, en la Liga Nacional y no te lo hubiese preguntado si la Asociación de Jugadores no hubiese mandado el comunicado donde eh, en el mismo comunicado expresaba que iba a participar, a ser partícipe tanto la Confederación Argentina de Básquetbol como a FIBA de la situación que hoy este están viviendo Eh, está viviendo mejor dicho la, la liga nacional eh, tuviste algún contacto sabes eh, tenés una opinión formada eh, no, no sé qué me puede decir al respecto pero bueno, sí eh, sí por supuesto que estoy en conocimiento de todo el contacto que hemos tenido hemos tenido nosotros las acciones de la asociación de clubes las acciones eh, de la asociación de jugadores son acciones que, que son entre estas dos instituciones donde nosotros no intervenimos. Este, sabemos lo que está sucediendo sabemos de los pasos que se han ido dando porque evidentemente estamos no tanto con federico permanentemente pero con respecto a esta situación este oficialmente no hay ninguna este, resolución en la confederación argentina o sea la confederación argentina hasta ahora no ha recibido ninguna información oficial de la asociación del clubes con respecto a lo que se manifestó públicamente por otro lado si sí, hemos recibido la carta de, de, de, de cómo se llama, la asociación de jugadores, pero vuelvo y te repito la Federación Internacional interviene solamente cuando la confederación este, hace una acción o una gestión, entonces ahí es donde nosotros intervenimos mientras tanto estamos a la espera de lo que suceda, ¿no? vamos a ver lo que sucede, yo creo que yo creo que este ambas partes pueden tener razón no es cierto no conozco exactamente y con profundidad todos los fundamentos porque con la asociación de clubes no hemos tenido ningún contacto y con la asociación de jugadores solamente la carta hasta que llegó y una conversación telefónica con, con el presidente de la asociación de jugadores pero hasta ahí llegó no no nosotros vamos a esperar que lo que la Federación, la confederación argentina eh, resuelva en el caso y en caso que nos soliciten nuestra, nuestra intervención ahí estaremos o sea que ustedes tienen que esperar el llamado de la confederación, mientras tanto nada. Exactamente. Alberto, muchísimas gracias por el contacto, queríamos estar un poquito al tanto, siempre te aprovechamos cuando andás por acá y sabemos que, que estás por acá y pues vas a ser... También me pueden llamar cuando estoy afuera. No, no pero no, acá no. venías, si ya te llamamos unas cuantas veces te agarramos, mira en el aeropuerto creo que de Puerto Rico, te agarramos una vez, una vez en un, en un auto, en un remis que no sé de, de qué país a qué otro a qué otro aeropuerto ibas para volver a Puerto Rico. Ya te agarramos en varios lugares, lo que pasa es que acá sabemos que venías por el tema de la Copa América y era para nosotros importante saber qué chance tenía a Argentina a organizarlo, ¿no? No, yo agradezco la oportunidad y al contrario, siempre que, que tengan alguna duda, por favor, no duden en llamar. Ahí estamos. Chau, valor, un, abrazo. un abrazo enorme, ¿eh? Un abrazo, chao, chao, chao. Bueno, este, muchas cosas. Y sabés que... Eh, sabes qué es lo que me...